La atención a los planteamientos más recurrentes de la población en el territorio cubiteño sobresale en el quehacer de los trabajadores del sector de comunales para lograr la culminación de obras que repercuten en el bienestar social. Aquí a terminar la obra de la óptica, que falta grasa en municipio. Y sobre todo tienen ahora los recursos para ya terminarla, es un planteamiento que tiene la población por varios años. Sí, ya tenemos los recursos para terminar ya. ¿Qué tiempo tienen previsto? Ven este que en este maya queremos llegar. ¿Usted, compañero, el nombre es suyo? Alfonso Rodrigo Cabrera. Y sobre todo porque es una obra de impacto social. Exactamente. Es muy grande el beneficio de. Él. Andrés y Fuentes de Armas, responsable de la culminación de la óptica en Sierra de Cubitas, asegura la presencia de recursos con el objetivo de lograr lo planificado. Sí, ya tenemos todos los recursos, pensamos acabar el día 26 aproximadamente, ya debe estar concluida la obra. ¿Cuántos trabajadores tienen aquí laborando? 10 trabajadores. Bueno, estamos echando el piso, el desretivo del piso que se echó ayer y tratando de, de terminar para poner las puertas en esta semana ya. Ya tiene todos los marcos puestos. El seguimiento a los planteamientos del proceso de rendición de cuentas sobresale entre las prioridades de la gestión gubernamental en el territorio cubiteño, una premisa que se garantiza desde el accionar de entidades administrativas con reportaje de maría del Carmen castañeda varón.